somos cinco radios comunitarias que nos juntamos nos encontramos en, en distintos caminos en distintos trayectos nos fuimos cruzando y bueno que integramos Farco, eso es como como la lo que tenemos lo que tenemos en común pero también tenemos un montón de otras cosas en común que tiene que ver con nuestras agendas con los temas que tratamos básicamente contar lo que ocurre en nuestros barrios la promoción de derechos Y toda una serie de, de, de cuestiones, que, de temas que nos van encontrando y que suenan en los distintos aires de nuestras radios. Eso nos va, nos va llevando por un, por un mismo camino, nos fue llevando por un mismo camino durante durante este último tiempo y por eso entendimos la necesidad, también más allá de que nos constituimos como red a nivel nacional con Farco, de constituirnos como red más localmente y poder eh, trabajar en conjunto ¿no? poder informar en conjunto lo que nosotros entendemos que, que bueno que son los derechos conquistados ¿no? y los que faltan por conquistar y lo que ocurre en nuestros territorios entonces entendemos que nuestro territorio es la ciudad de la plata berisso y ensenada y bueno y allí es que estamos viendo lo que ocurre viendo cuáles son las temáticas y las problemáticas que, que aquejan a nuestros barrios y cubriendo esos lugares de ahí poder contarles poder invitarlos no poder invitar a a todo el mundo, a las organizaciones sociales, a los gremios, a los sindicatos, todos todos los, los sectores que, que bueno, que tienen voz en este en este informativo regional, ¿no? Que es lo que nos interesa mostrar, nos interesa mostrar qué es lo que que cómo la realidad que viven los vecinos, la realidad que viven las organizaciones sociales, la realidad que viven los gremios, ¿no? Los trabajadores, bueno, y son todas esas voces las que las que bueno, un poco en el cepo mediático desaparecen ¿no? y bueno acá a nosotros nos interesa levantarlas y que qué bueno que se amplifiquen por eso también la necesidad de, de constituir algo en red para que para que esas voces empiecen a empiecen a aparecer